Permíteme primero los saludos. Buenas noches. El día jueves y viernes tuve una, una correría en la ciudad de Bogotá, en Villavicencio, en Granada. Pero estando en Granada me, me detectaron plaquetas bajas. Y me paró la carrera. Me obligó a comprar tiquetes de regreso porque no tenía forma de regresar en bus. Y, y llegué muy débil. Esa, esa noche la pasé la noche en la, en la clínica. El fin de semana no pude compartir la palabra porque no podía permanecer de en pie. Pero Yo le dije, le pedí permiso al Señor para predicar hoy. Le pedí permiso al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dio una palabra urgente para la iglesia. Urgente. Y creo que es mi responsabilidad como pastor ayudarlo a usted. Porque la pregunta que quiero, con la cual quisiera iniciar es esta, es ¿Qué sale de su casa? Recuerden que estamos en una serie de familia Si Dios lo permite, este fin de semana tocamos el tema Hijos, padres, amonestad en sabiduría a vuestros hijos Pero la pregunta que, que, que me parece urgente y por lo cual Dios tocó mi corazón de una manera impresionante fue esto. ¿Qué está saliendo de casa? El Señor me llevó a estudiar el libro de Esther, a leerlo, no a estudiarlo, a leerlo. Lo he leído estos días por lo menos unas seis veces todo el libro. Y vuelvo y lo empiezo a leer. Y vuelvo y lo empiezo a leer. Quería empezar a leer hoy otra cosa esta mañana y no pude. Me volvió el Señor a volver a leer y a repasar cosas y a ver cosas. Porque hubo un texto que me, me golpeó muchísimo. Y ese texto se convirtió en lo que necesito enseñarle hoy. Libro de Esther, por favor. libro de Esther, <risa> va a abrir su biblia en el capítulo 7, hoy voy a hablarle de cuatro capítulos seguidos, el 3, 4, 5, 6 y 7, ya encontraron el libro de Esther?, Gracias a Dios por los celulares, porque si no existieran los celulares, estarían todavía dando vueltas en la Biblia algunos. Este es el capítulo 7, versículo 9, miren lo que dice: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí. En casa de Amán, ¿qué? La horca. A, a mí esto me golpeó. Porque en la casa de Amán, un hombre llamado Amán, ¿qué había en su casa? La horca. De 50 conos de altura que hizo Amán, para. Escúchelo. Toda horca tiene un para. Para mardoqueo. El cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Pregunta: ¿Qué había en esa casa? ¿Qué había? Aquí? ¿Una qué? Una horca. Si estuviera sin H, sería otra horca. Y de lo que le quiero hablar en esta noche es sobre esto. Quita la horca de tu casa. Quita la horca. de tu casa y ya le voy a explicar sobre esto ¿qué pasaría si al levantarse usted en una mañana encontrara en el patio de su casa o en las vigas de su casa una horca puesta ¿qué pensaría? ¿qué haría? lo primero que uno se le ocurriría es Dios mío alguien se quiere morir Porque la horca ha sido desde la antigüedad una sentencia de muerte. Escuchen. La horca ha sido desde la antigüedad una sentencia de muerte. Se inventó para asesinar o para acabar con la vida del enemigo. Pero ¿sabía algo que hoy la horca es un sinónimo de suicidio en casa? Generalmente la mayoría de suicidios que se gestan en los hogares se dan con una horca escúcheme lo que le voy a decir porque fue lo que, lo que Dios habló a mi corazón porque el Señor me hace una pregunta y me dice ¿qué pensarías si yo te dijera que en las, que en las casas de la congregación hay horcas puestas Yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, que esto, que esto pueda ser cierto? Porque el Señor me hablaba y me decía, "En muchos patios de muchas casas hay orcas. Escucha lo que le voy a decir." Pero no te estoy hablando de un lazo físico. Te estoy hablando de un lazo de muerte, de una orca espiritual de muerte. Que está matando cristianos. Y esto me, esto, esto me angustió, porque hoy en día hay mucha mortandad en medio de la congregación. Sabe a mí que me angustió, me angustia ver el estado de muchos de nuestros hijos, me angustia ver el estado de muchas familias, me angustia ver el estado, y usted lo va a ver hoy, el estado de. Físico de muchas personas me angustia ver su crisis familiar su crisis matrimonial y usted me dirá pastor y esto qué tiene que ver ya lo va a notar porque en el mundo espiritual nada es casualidad y hay unas dos o tres personas con las que yo tengo que hablar sobre esto no sé si hoy pero algunas personas el Señor me mandó a decirles con urgencia desmonte la horca Desmonte la horca, porque tú vas a perder. Y tengo que hablar con tres personas. Y uno se pregunta, Pastor, ¿y cómo es posible que, que ¿cómo, cómo es esto de la horca en la casa? Bueno, permítame un momentico y le relato el texto. Perdón, me pongo en pie que yo soy muy malo para estar así. El texto en el que se escribe esta historia es de los pocos libros que no menciona el nombre de Dios. Y el pueblo que escribe esta historia es un pueblo que está en cautividad, prisioneros. Hago algo una salvedad porque en ocasiones muchos tenemos preconceptos de espiritualidad. de creernos que estamos más superiores o mejores que otros. Y déjeme decirle algo, que muchos de los grandes hombres de la Biblia fueron esclavos. Daniel, Ezequiel, Esdras, Nehemías, Esther, fueron esclavos. Y este libro de Esther se gesta en un momento de esclavitud. El rey Asuero, un hombre extremadamente poderoso, dice la Biblia, que gobernaba desde Etiopía hasta la India y 120 provincias eran las que él gobernaba y, y su poderío y su reino era impresionante. Él se casó con una doncella después de haber despreciado y rechazado a su esposa. Azuero se llamaba este rey. Y Azuero tenía al lado un consejero malo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es tener un consejero malo? Bueno. Asuero, el rey, tenía un consejero malo. Alguien al malo. Escúchelo. Y este hombre malo se llamaba Amán. Amán. Amán era malo, pero por su... su astucia llegó a ser el segundo en el reino. Fue tan impresionante que este hombre se sentaba en la segunda silla que, que gobernaban en Susa. El hombre tenía poder, tenía mucha autoridad. Y a él le dieron una dignidad tal que todo mundo el que lo veía al man se postraba de rodillas, salvo, salvo un judío. Este judío se llamaba Mardoqueo El tío de la reina Pero nadie sabía ni que era el tío de la reina Y nadie sabía que era judío Y este hombre Mardoqueo se sentaba a la puerta del palacio A orar a la puerta del palacio por su sobrina Y cada vez que Amán salía del palacio Todos se postraban excepto él Y un día Amán se llenó de rabia y tuvo una discusión con, con Mardoqueo y le dice, ¿Y usted por qué no se arrodilla, no se da cuenta de la dignidad que hay en mí? Y Mardoqueo le dijo, lo siento Señor, pero mi ley y mi Dios me prohíbe postrarme ante cualquier hombre diferente a mi Dios, no puedo. Y dice que aquel hombre odió en tal manera a Amán que dijo, Yo a este le tengo que hacer algo, pero no solo a él. Se lo voy a hacer a toda su raza. Porque a, había descubierto que él era judío. Y fue y habló con el rey y le dijo, rey, hay un pueblo malo. Toda la historia de ese pueblo ha sido una historia nefasta, un pueblo rebelde, un pueblo, un pueblo que, que ha generado cosas terribles a lo largo de la historia. Rey, y esta gente está plagada por todo el palacio, ¿por qué no me permite Señor? Yo los extermino, yo los acabo y yo los mato. Y si le parece, yo sacaré de mi propio dinero y le pagaré al, al, a las arcas del rey para que esto se haga prontamente. Porque esta gente es mala. Y el rey le dijo, le entregó el anillo y le dijo, Amán, haz lo que quieras. Toma, aquí está el anillo. Mira lo que le dijo. Ese pueblo es tuyo. El dinero es tuyo y la decisión es tuya. Haz con ese pueblo lo que quieras. Amán mandó una carta diciendo, dentro de 10 meses... El que encuentre un judío en determinada fecha, porque era un día especial, el que encuentre un judío donde quiera que estén, tiene derecho a matar, a maltratar, a herir, pero no puede quedar con vida a esa persona. Lo debe matar y puede quedarse con las propiedades de ese judío. Y se dictó la norma. Y se colocaron panfletos por todo el imperio. Pero Esther no sabía lo que estaba pasando. Y dice el texto que Mardoqueo se enteró y Mardoqueo empezó a interceder, pero yo no quiero detenerme a hablar de la historia de Esther y Mardoqueo, no, no. Porque llegó un momento en que Amán se volvió a encontrar con Mardoqueo y fue tanta la rabia que le dio, escúchelo, que aquel día él determinó colocar en su casa una horca para matar a Mardoqueo. Le hago la historia corta y termino esta parte. La historia de Amán cuenta diciendo, escúchelo, que la horca que él había levantado no pudo matar a quien él iba a matar. En esa horca murió él y sus hijos. Escúchelo lo que le estoy diciendo. En la horca de Amán Murió Él, ¿y qué? Y sus hijos. ¿Sabe por qué hay urgencia de hablar hoy con ustedes? Porque mucha enfermedad, ministerios secos, familias en crisis, economías pasando situaciones complicadas son el resultado de orcas que están puestas en casa. Y la pregunta que surge es, pastor, ¿y por qué se, por qué se levanta una horca en casa? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, escúchelo, terminamos con esto guindado en el techo, terminamos viviendo las consecuencias y los peligros de esto, pero usted no se da cuenta por qué o qué sucedió. Bueno, permítame esta mañana, esta noche, enseñarle por qué nuestras casas terminan con una horca. Y quiero que se vaya, devuelva el capítulo 3. <coughs> Mira lo que dice. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a, a Agagueo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos de aquel rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni qué. Una de las primeras razones por las cuales se levanta una horca. Una o una persona levanta una horca, es por esto. Porque hay momentos en que creemos que somos mejores que otros. Escúchenlo. Hay momentos en que creemos que somos mejores que otros. Hay momentos que creemos que nuestra posición, que nuestro título, que nuestro cargo, que nuestro don, o que nuestro ministerio me da derecho a mí a pisotear, a humillar, a, a tratar mal, a rechazar o a despreciar a otras personas. Y he comprendido que en medio de la iglesia, escúchelo, en medio del cuerpo cristiano, En ocasiones se levantan ciertas pretensiones de creernos más espirituales, de creernos más santos o creernos mejores que otros. Y cada vez que en nosotros se levanta esta percepción, terminamos colocando a los que creemos menos en orcas. Diciendo, porque es que usted no tiene eh, eh, la posición mía, usted no tiene la autoridad mía, usted no tiene el rango mío ni el cargo mío. Escúchelo. Cuando en el corazón de una persona hay orgullo, lo más probable es que en esa casa se empiece a levantar una horca. ¿Por qué? Porque cuando alguien se cree mejor que otro, va a generar rechazo, va a generar desprecio, va a generar comparación, va a generar señalamiento. Ahora, pero quiero que siga leyendo conmigo el versículo 3. y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿Quiénes preguntaron? los siervos ¿Escuchen? los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él ¿lo qué? lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho porque ya les había declarado que era qué? ¿Sabe usted por qué se levantan orcas? Porque permitimos que otros nos contaminen. Escuche, escuche, escuche, escuche, escuche, escuche, escuche. escuche. Una de las cosas que más daño le ha hecho al pueblo cristiano Una de las cosas que más daño le ha hecho a cualquier congregación, y a esta congregación, ¿sabe cuál es? Cuando tú abres tu boca para hablar y cuando prestas tus oídos para escuchar de alguien. Porque cada vez que permitimos que otro contamine nuestra vida, niños, en el momento en que tú permites que alguien contamine... Tu corazón con alguna persona en ese instante, escúchalo. Tú levantas una horca para colgar allí a aquella persona de quien tú escuchaste. ¿Sabe usted cuánta honra? Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabe usted cuánta honra ha sido robada por comentarios de terceros? ¿Sabe lo que le voy a decir? ¿Sabe usted cuánta gente a nosotros nos cogió fastidio sin conocerlos? por comentarios de algunos y la gente va a decir ¡Ay, yo no pensé eso bueno pero alguien le ayudó ¿sabe yo qué sentía? ¿Qué, ¿qué me hacía sentir el Señor estos días? me hacía sentir el desprecio que han sentido los pastores de esta casa El Señor me hacía sentir el desprecio que ha sentido el pastor John Jairo en esta casa. El Señor me hacía sentir el desprecio que ha sentido la pastora Estela en esta casa. Porque hay gente que no los quiere. Hay gente que se ha parado. Cuando ellos están predicando, se paran y se van. Hay gente que pregunta, si hoy si hoy el pastor no está yo no voy. ¿Sabe qué es eso? Deshonra. ¿Sabe usted cuánto daño se ha hecho? Usted usted sabe cuánto daño se ha se ha hecho de mi casa, de mis hijos, de mi esposa, de mis perros. ¿Sabe por qué? Porque alguien contaminó tu corazón hablando mal. Y el pecado no fue solo de quien habló. El pecado fue también de quien prestó sus oídos. Eh, cuando Amán escuchó. Amán. En ese instante, ¿sabe qué pasó con Amán? El corazón de Amán se dañó. Por favor, eh, Mire el capítulo 3, versículo 5. Y vino y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué hizo? Se llenó. se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano sobre Mardoqueo. Solamente pues ya se había declarado cuál era su pueblo, el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Escúchelo. ¿Por qué se levanta una horca? Primero, primero, porque nos creemos mejores que los demás. Segundo, porque permitimos que otros nos contaminen. Tercero, escúchelo, porque nos hacemos enemigos de la gente de Dios. Pilas con esto. Eh. escúchelo ¿de quién se hizo enemigo Amán? de alguien que amaba a Dios yo, yo necesito que usted guarde esto en su corazón versículo 3.10 entonces el rey quitó el anillo de su mano y, y, y lo dio a Amán hijo de Amedata a Geo. subraya la frase que sigue dice? ¿qué dice? ¿Enemigo de quién? ¿Sabe lo que dice la Biblia de los hijos de Dios? Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Por favor, entiéndame lo que le estoy diciendo. Bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere, maldeciré. Usted dirá, pastor, pero yo no soy judío. Pero usted es hijo de Dios. Escúchelo. Si yo levanto calumnia contra Paula... Si yo levanto murmuración contra Paula, lo que yo estoy levantando contra Paula se viene contra mí. ¿Por qué? Porque Dios pelea por Paula. Y Amán declaró la guerra a un hijo de Dios. ¿Sabe usted lo que dijo Amán Am Amán fue tan impresionante que Amán le dijo al rey rey esta gente es mala rey mire si no hay plata yo pongo de mi plata <risa> yo le pongo de mi plata porque quiero que mire el texto quiero, porque no, no me quiero saltar nada 3 3.9 eh, si le place al rey declárate que sean destruidos y yo pasaré diez mil talentos de plata a los más A, a los que manejan la hacienda para que sean traídos al tesoro del rey versículo 13 y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir Escucha, con la orden de que? ¿Qué más? matar, matar. ¿Qué más? a todos los judíos, jóvenes ancianos, niños, mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar ¿Y que se apoderasen de qué? Oiga, quiero que me entienda esto. Hay gente que ha determinado su mal. yo lo que le voy a decir. Y no le estoy hablando de gente de, de afuera. ¿Sabe usted qué es lo más violento de esto que nos hemos dado cuenta? Que incluso hay gente... que pertenece a ministerios y estando en los ministerios hablan mal de la iglesia incluso personas hacen oraciones en contra de la congregación porque quieren destruir matar exterminar y apoderarse de qué. Hay gente que sería feliz viéndolo usted arruinado. Hay gente que sería feliz viendo que sus hijas fracasaran. Hay gente que sería feliz viendo que su negocio se fuera al suelo. Hay gente que sería feliz viendo la destrucción de su hogar, de su ministerio por completo. Porque ellos tienen en la casa de ellos una horca con un nombre Y el nombre de esa horca es el suyo ¿Sabe a mí qué me impresionó de este texto? ¿Sabe qué me impresionó? Que fue lo que me llevó a entender lo que estaba pasando No solamente conmigo, sino con muchos en la congregación El capítulo 4 Imagínense que la noticia se esparce Y la noticia corre. Y el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde llegaba el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, que Luto. Ayuno. Lloro. Lamentación. Pero miren lo que dice. Silicio. ¿Y ceniza en donde ¿Sabe qué es esto? Enfermedad. Y el Señor hablaba, me decía. Mucha de la enfermedad que hay en el pueblo es el resultado de orcas que se han levantado en casas para destruir a los propios hermanos. Y a mí esto me indignó. Y a mí esto me dolió. Por, porque es entender... Que muchas veces las cosas que pasan son el resultado, hermano mío, de corazones dañados. Y terminó aman haciéndose enemigo de, de, de la gente de Dios. Yo le hago una pregunta a usted: ¿Quién es su enemigo en la iglesia? Usted mira, no nadie. Ahora, ¿de quién habla mal? ¿A quién nos saluda? ¿Quién le cae gordo? Eso para ustedes es peligroso. Escuché lo que le voy a decir. Eso para ustedes es peligroso. Y hoy lo va a entender por qué. Porque algunos de ustedes determinaron hacerle guerra a alguien. Y para algunos el enemigo de ustedes soy yo o es mi esposa. Alguno su enemigo es Estela. Alguno su enemigo es Toquica. ¿Quién es su enemigo? Y se levantó Amán de una manera terrible contra Mardoqueo. Entonces, mire, cuando nos creemos mejores se levantan orcas. Cuando permitimos que otros contaminen nuestros oídos, se levantan orcas. Cuando nos hacemos enemigos de la gente de Dios, terminamos haciendo orcas. Pero esta... Cuando permitimos que en mi casa, escúchelo, se haga una orca, es cuando perdemos. El capítulo 5... Capítulo Mire el versículo 14, y dijo: Ceres, su esposa y todos sus amigos, haga una horca de 50 codos de altura. Mañana di al rey que cuelguen a mardoqueo en ella, y entra y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar qué? ¿Sabe quién le dio el permiso para preparar la horca? ¿Y el consejo? ¿Quién se lo dio? La esposa. La esposa fue la que le dio el consejo de preparar una horca. ¿Y a dónde hicieron la horca? ¿En la propia qué? Escuchen lo que le voy a decir. Cada vez que desde su casa se habla mal de alguien, Y los de su casa saben lo que está pasando. Usted está colocando una horca en su propia casa. Una horca peligrosa en su propia casa. Porque en ocasiones nosotros somos demasiado acelerados, imprudentes. Y a veces no tenemos discernimiento espiritual para para cerrar comentarios en casa que no se deben decir en casa. Comentarios que nadie debe escuchar, comentarios que nadie debe saber. Escucho lo que le voy a decir. Y muchos de nuestros hijos han escuchado cosas que no debieron escuchar. Y han habido reuniones en casa para hablar mal de la gente. Y cuando el Señor Amán termina organizando todo esto, eh, viene lo que a mí me preocupa. Porque ya la horca está puesta en su casa. Ahora, ¿cuál es el peligro de tener una horca en casa? Solamente le voy a dar tres peligros. Escúchelo. Tres peligros de que usted tenga una horca en su casa. Primer peligro. Puede perder lo que Dios le ha dado. Puede perder lo que el rey ha colocado en sus manos. El capítulo 3, versículo 10. Miren lo que le fue dado a Amán. 3:10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a quién? Escúchelo. El rey le entregó el anillo a Amán. Capítulo 8, versículo 2. Y se quitó el rey el anillo. Que recogió de quién? De Amán. Y lo dio a quién? Escúchelo. Toda persona que ha levantado horca, lo que Dios le dio un momento se lo va a quitar y se lo va a entregar a otro. ¿Sabe usted por qué hay tantos ministerios secos? ¿Sabe usted por qué hay tantos ministerios que no han levantado? ¿Sabe usted por qué hay tanta gente que teniendo tremendos dones, ten, tre, teniendo tremenda capacidad, no han podido avanzar? ¿Sabe por qué? Porque en su casa tienen puestas... Orcas. Y en vez de haberse convertido... <coughs> era una persona de autoridad era una persona de ministerio en una persona que ayudara se convirtió fue en un problema y lo que Dios depositó en esa persona se lo quitó y se lo entregó a otro porque toda casa con una horca le da el derecho a Dios de quitar los ministerios de quitar los dones de quitar la autoridad de quitar la investidura de quitar el manto Lo segundo que pasa en una casa con un orca. Recuerda que le dije que este señor había determinado invertir su dinero? Mire el capítulo 4, versículo 7. Y Mardoqueo le declaró a Esther todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que, pesaría para, que pasaría para los tesoros del rey. Escúchelo, Amán dijo: Yo voy a meter mi plata. Porque algunas personas piensan que el, que el hecho de abrir mi boca no va a afectar mi economía. Y déjeme decirle que esto es una gran mentira. Porque cuando tú colocas en tu casa una horca, tus finanzas están incluidas en esto. Escúchalo. Y hay muchas economías de muchas personas que la tienen seca su economía. ¿Por qué? Porque abrieron su boca contra los hijos de Dios. Capítulo 8. Versículo 1. Y el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de qué. El rey Azuero le entregó los tesoros. las riquezas y las bendiciones de Amán se las entregó a la misma reina ¿por qué? ¿por qué hijos? porque cuando hay una horca en casa la horca contamina mis finanzas ¿me entiende lo que le estoy diciendo? ¿sabe usted por qué hay tantos ministerios secos? por eso ¿sabe usted por qué hay tanta gente que no avanza? por esto Sabe usted por qué hay tanta economía Detenida en la congregación Por esto Pero lo que más me impresionó Fue el capítulo 9 Versículo 25 Mas cuando Esther vino a la presencia del rey Y ordenó por cartas Que el perverso designo de aquel Que aquel trazó contra los judíos Recayera sobre qué Sobre su cabeza Y que colgaran en él. Y colgaran a él y a quién Y a sus hijos. ¿Sabía usted que en esa horca solamente murieron 11 personas? Amán, el que hizo la horca, y los 10 hijos de Amán. Pastor, pero por qué será que mi hijo no quiere levantarse, pastor? Pastor, ¿por qué será que mi hijo es tan rebelde? Pastor, ¿por qué será que mi hijo, pastor, eh, está amando tanto el mundo? Pastor, ¿por qué será que a mi hijo le está costando? Escúchalo, ¿no será que en tu casa hay una horca? Pastor, ¿por qué será que hay tanta enfermedad? ¿Por qué tanto ataque, pastor? ¿Por qué el diablo las tiene conmigo así? Eh, la pregunta, ¿no será que en tu casa hay algo que no debe estar? no será que abriste tu boca con la gente equivocada y hablaste de las cosas equivocadas no será que tu corazón se dañó contra alguien no será que tu vida hermano mío en este momento está indiferente o está lastimada con alguien en la congregación y, y, y quiero que usted pueda entender estos principios niños escriban estos tres principios que son importantes primer principio Esto no lo puedo olvidar. Hijos, Dios siempre peleará por sus hijos. Se lo vuelvo a decir, Dios siempre peleará por sus hijos. Y si alguno determinó hacerte guerra a ti, escúchalo, no pelea contra ti, pelea contra Dios. Y si alguno determinó hablar de ti, escúchalo, no le está hablando de ti a la gente, le está hablando de ti a Dios. Y si tú determinaste, hermano mío, dañar la imagen de alguien, Dios se encargará de levantar a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios peleará por sus hijos. Lo segundo que usted debe entender como principio es esto. En la horca termina el que la levanta. Otra vez. En la horca termina el que la levanta. porque la Biblia dice que en la trampa de ellos ellos mismos caerán por eso la mejor estrategia que tú puedes tener con alguien es bendecirlo no destruirlo y el tercer principio que debes entender es este habrá juicio Para cada casa que tiene una horca, habrá juicio para cada casa que tiene una horca. La pregunta, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo quitamos una horca? ¿Usted qué me dice? ¿Cómo quitamos una horca? Porque es que esta no se puede cortar con tijeras. Para remover una horca de mi casa hay que hacer tres cosas y voy terminando. Primero, pida perdón a Dios. Y arrepiéntase delante de Dios. Yo soy un convencido que Dios nos permite a todos nosotros... reorientar y reorganizar nuestra vida porque aquí no hay uno solo que no haya abierto su boca contra un hijo de Dios ni el santo pastor aquí no hay uno solo que no haya abierto su boca para dejar hacer comentarios usted me dirá pastor pero eran ciertos Sí, pero a usted no le correspondía porque hay cosas que solamente le corresponden a Dios ahora si usted tiene un llamado para hablar llame a la persona y hable con la persona porque a usted Dios no le dio el permiso de divulgar el pasado de la gente así haya sido contra usted lo segundo que hay que hacer Cierre la murmuración de su vida. Ciérrela. Haga un pacto con Dios de no volver a abrir su boca para criticar, para señalar, para cuestionar. Cierre su boca de no levantar juicio, de no levantar calumnia, de no levantar sentencia contra nadie. Y por último, esta me parece importante. Cambie la horca por honra. Cambie la horca por honra. <coughs> Levanten la mano los que tienen horca, eh, no mentiras. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar. Yo creo que esto a nosotros nos tiene que hacer reflexionar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros reaccionamos desde nuestro corazón, desde la rabia de nuestro corazón, desde la injusticia, desde lo que sentimos. Está bien, o sea, eso no, no está mal que lo sientas. El problema es que te quedes en eso. Porque si usted me dice, pastor, es que estoy bravo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Llevo 15 años bravo con usted. ¿Y por qué? Pastor, es que yo me acuerdo de lo que usted me hizo. Por Dios. Por Dios. Yo sé que como hombres de Dios nos equivocamos. El que está al lado suyo se equivoca. Como esposos fallamos. Como hijos fallamos. Como padres fallamos. Escúchelo. Pero, pero yo entiendo, hermano mío. Que nosotros tenemos que caminar con un corazón sano. ¿Por qué? Porque un corazón sano es un corazón en donde la bendición de Dios se posa. ¿Sabe usted cuántas bendiciones se han retenido? ¿Sabe usted cuántas enfermedades han llegado? ¿Sabe usted cuánta economía se ha estancado simplemente porque usted no ha sido capaz de desmontar la horca que está puesta en su casa con el nombre de una persona? Yo le hago una pregunta ¿Va a exponer su casa? ¿Va a exponer sus hijos? ¿Va a exponer su salud? ¿Va a exponer sus finanzas? ¿Va a exponer todo? ¿Simplemente por un enemigo? ¿A usted no le parece que esto hay que traerlo a Dios? ¿Y a usted no le parece que en esta noche En tu corazón tiene que soltarse un perdón? Yo creo que sí Yo creo que en esta noche, porque yo pensaba y yo decía, Señor, si yo pudiera orcar a cinco, me faltaron orcas. Porque todos nosotros tenemos algo con alguien. Y uno dice, Dios, dame, concédeme este deseo y me quito este chicharrón, Señor. Y se la mando a esta persona al cielo, Señor. Pero hijos, escúchelo, pero, pero yo creo que de una u otra manera, todos aquí hoy, tenemos que decirle al Señor, ayúdame a desmontar la horca de mi vida. ¿Por qué? Porque quizás lo que te está matando a ti hoy, quizás lo que está matando tu hogar hoy, quizás lo que está pasando con tu cuerpo... con tu economía, con tu familia, está en tu corazón. Está en tu corazón. Y hasta que tu corazón no se resuelva, no esperes que, los demás, que lo demás se resuelva. Hoy, papá te llamó a este lugar a desmontar la horca que tienes en tu casa. Por qué por un momentico en esta noche no cierras sus ojitos. Quiero preguntarle, porque esta pregunta se la hace el Señor a usted, no yo. ¿De quién hablaste mal últimamente? ¿Con quién de la congregación, de tu casa, de tu familia, no estás bien? Porque quizás tu peor enemigo puede ser tu esposo, tu esposa, tus suegros. ¿Quién de tu familia... se ha convertido en tu enemigo. De pronto puede ser tu patrón, de pronto puede ser tu viejo amor, de pronto puede ser tu viejo pastor o el presente pastor. Pero yo te lo digo por el bien tuyo, Por el bien de tu sanidad emocional, por el bien de tu vida espiritual. Desmonta la horca. Bájala. Y quiero que te mires haciendo el ejercicio. Baja la horca. Baja la horca en la que deseaste que a alguien le fuera mal. Baja la horca de aquellas personas de las cuales tú hablaste mal. Tienes que bajar la horca. Porque en esta noche el Señor quiere restituir, escúchalo. El Señor en esta noche quiere restituir el anillo que significa autoridad. Las finanzas que significan bendición. Y tus hijos que representan herencia. solamente baja la horca y determinate a partir de hoy nunca más volver a abrir tu boca nunca más determínate a partir de hoy nunca más volver a abrir tu boca para dañar a nadie escúchalo así de quien tú estés hablando está mal se equivocó, escúchalo pero a nosotros no nos corresponde eso Pero en esta noche nosotros de esta casa, removemos toda sentencia de muerte. Y quiero invitarlo a que por un momento se coloque en pie y levante sus manos al cielo, porque vamos a hacer una oración. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Que hoy tus manos se van a liberar de eso hoy tu boca se va a liberar de eso hoy tu corazón se va a liberar de eso Padre en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret Señor nosotros de esta casa removemos toda sentencia de muerte que se ha levantado en el pueblo en esta noche nosotros removemos toda sentencia de deshonra que se ha levantado en el pueblo En esta noche, en el nombre de Jesús, nosotros levantamos toda sentencia de juicio que se ha levantado en el pueblo de Dios. Y hoy declaramos, Señor amado, sobre este pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret, la vida de Cristo, la gloria de Cristo y la presencia de Cristo, Señor amado. y hoy quebrantamos todo espíritu Señor amado de enfermedad que ha sido traído al pueblo Señor amado por causa de maldiciones, por causa de palabras por causa de murmuraciones Señor amado hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad producto Señor amado de nuestro corazón herido o de palabras malsanas Dios hoy es quebrantado en el nombre de Jesús hoy declaro Señor que toda economía estancada Padre Santo, toda economía detenida, Padre Santo, producto de la murmuración, producto, Señor amado, de la contienda, producto, Señor amado, de la amargura, es retenida en esta hora, Padre, y yo declaro sobre este pueblo hoy, manos libres, Señor amado, manos libres, hoy, Señor, se libera este pueblo, hoy se rompe todo yugo. <risa> Hoy se rompe toda atadura financiera Hoy se quebranta toda ruina Y todo lo que el enemigo había querido quitar para ellos Señor amado Es quebrantado en esta hora En el nombre de Jesús de Nazaret Padre y proclamo en esta hora Señor Que ministerios que se habían secado Hoy se restauran Hoy se levantan los ministros de esta congregación Señor amado Que su boca cayó que sus comentarios secaron Señor hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que se restauran los ministros de esta casa Señor y nuestros hijos Serán hijos de bendición, nuestros hijos serán hijos de herencia, nuestros hijos serán hijos de abundancia, nuestros hijos serán hijos de promesa, Padre Santo, ellos se le darán la bendición de una manera poderosa y de una manera sobrenatural, te lo pido en esta hora, en el nombre de Jesús, amén y amén.